su programa la verdad una alternativa En esta oportunidad no tenemos audio de antimafia de el periodista Almendras eh, vamos a conversar dos palabritas de lo que está pasando en Chile que que es un tema que está medio bajo cuerda y no se no se dice eso nada y es difícil que ustedes sepan del tema porque está muy muy bajo cuerda ¿Recuerdan ustedes que conversamos eh, de la demanda que tiene presentada el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, el juez y presidente de la Fundación, el ex juez Valdazar Garzón, en conjunto con Javier Marcelli, presidente de la Centro de Recerca de Elaboraciones de la Democracia, y Beinus Smukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, y presentaron, como conversamos en esta en esta oportunidad, eh, una demanda la, ante la Corte Penal Internacional en contra del Sebastián Piñera por los crímenes de lesa humanidad y por las sistemáticas violaciones a de los derechos humanos. El principal fundamento que tiene la causa para ser admitida, de hecho que fue admitida o eh, está en tramitación, es el hecho que hay muchas causas, por ejemplo, que no tienen sentencia. Por ejemplo, eh, y esto es muy importante, Carlos Margota, que es el presidente de la comisión Chilena de, de Derechos Humanos, se refirió al incumplimiento por parte del organismo encargados de investigar, juzgar y sancionar, precisando que de un total de 11.488 causas iniciadas el 18 de octubre, a la fecha final, 6.321 se encuentran cerradas o concluidas. Eso representa un 55% del total. Y de estas, precisó que 541 causas concluidas corresponde a investigaciones cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes. Entonces, y que no haya sentencia es la razón, porque justamente la Corte Penal Internacional está acogiendo eh, este tipo de demanda entonces el gobierno que es tremendamente astuto y se preocupa solamente de lo que le compete y lo que le corresponde a él está preocupado justamente porque justamente el fiscal nacional abot jorge abot que es un, una marioneta del presidente de la república y que tenemos muchas pruebas eh, que lo eh, acreditan, sostuvo en una reunión con fiscales regionales la posibilidad de eventuales reaperturas de causas archivadas de violaciones de los derechos humanos del estallido social. Esto probablemente ocurra por la solicitud presentada en la Corte Penal Internacional ante la denegación de justicia en el ámbito local. Hasta el 28 de enero del 2021, el 46% de las causas por violaciones de derechos humanos fueron cerradas, más de 500 contra niños, y niñas y adolescentes. 91 se decretaron en archivo provisional, mientras que 39 se le aplicó la no perseveración de la investigación. Asimismo, 10 no contaron con la facultad de investigar y aún no se le dio término por incompetencia. De esta forma, actualmente se encuentra en curso la investigación por violaciones de los derechos humanos religiosos de 603 niños, niñas y adolescentes, cuya cantidad de causas sería indeterminada. Este jueves, los abogados y organizaciones enviaron un documento a Fatou Ben Souda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, solicitando la investigación e iniciación de un juicio contra el gobierno en funciones liderado por Sebastián Tiñera, esto fue el jueves pasado, perdón, contemplando colaboradores civiles, policiales y militares por crímenes de lesa humanidad en el marco del estallido social, iniciado en octubre del 2019. Ahora, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, que está suscrito por el país, las causas que no tengan una sentencia, o sea, que no se investiguen, que estén archivadas y que no haya resultados, entonces, esa sería la razón para que el, el tribunal la corte penal tenga competencia si todas las causas tú tienen una sentencia se entiende que está todo concluido y la corte penal no tendría nada que hacer entonces no hayaron nada mejor que abrir las causas o están buscando abrir las causas para darle una sentencia a cualquiera que sea eh, una, una sentencia que sea relativamente no sé con maquillaje con, con que parezca como que ha habido una investigación, van a reabrir más de la mitad de las causas justamente para tratar de proteger al señor Piñera. Porque más allá de que pronto va a dejar de ser presidente, pero ustedes saben que es un hombre muy poderoso, tiene mucho poder. Es uno de los hombres más chico, más ricos de los cuatro más ricos de, del país, entonces tiene mucho poder, entonces más de que no, no sea presidente, igual sigue siendo poderoso entonces eso es una cosa tremendamente grave porque la justicia se ha vuelto cualquier cosa es una burla, de verdad que es una burla, esto da asco el, el fiscal abot se presta para este circo que no sé cómo calificarlo realmente es impresentable. Yo hice un, un resumen, hablé muy poco del tema porque no tenemos muchas cosas que conversar, pero pero de verdad que es una vergüenza este tema y no puedo dejar de comentarlo porque no, no, no por lo menos ustedes para que lo investiguen y estén alertas de que esto viene así, digamos, no es no es casualidad que se le ocurrió al fiscal Labo que no es muy proclive a Piñera, que tiene a su brazo derecho el fiscal Guerra, que fue el fiscal que investigó los incendios del metro y que, por cierto, no ha encontrado nada, a pesar de que hay cámaras, a pesar de que estaban los militares y los carabineros vigilando y no ha encontrado nada, y no hay nada de nada, no hay sospechoso no hay imputados, no hay nada. Ellos creen que somos imbéciles, somos descerebrados, creen que no somos capaces de pensar. Entonces, eh, ese es el fiscal Abbott, el, el maestro del fiscal Guerra. La justicia, del poder sí, la justicia me dicen aquí, claro, la justicia al servicio del poder económico, y, y, y punto, y no hay más que... Por eso les decía yo que Piñera va a dejar de ser presidente pronto, pero sigue siendo poderoso. Eh, tiene mucho dinero, entonces eh, puede usar parte de ese dinero para protegerse de la justicia y hacer cualquier cosa para protegerse. Así que no es una buena noticia, porque mmm, me da muy mala espina esa noticia, ¿qué quiere que les diga? Bueno. Vamos a comentar algunas cositas, por ejemplo, que salió una noticia que Bayer deberá pagar 25 millones de dólares a persona que sufrió cáncer por glifosato en Estados Unidos. Se trata de la tercera vez que la farmacéutica alemana, que es eh, un consorcio junto a Monsanto, deberá pag pagar una compensación por daños ocasionados por un producto que contiene glifosato un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este viernes que la multinacional Bayer, propietaria de Monsanto, deberá pagar 25 millones de dólares a un hombre que sufrió cáncer por culpa de un herbicida de la compañía que contenía glifosato. Ellos tienen claro, ellos han investigado, están adelante en ese tema y saben perfectamente que el, el Roundup, que es el glifosato, eh, es un herbicida que están usando en los transgénicos en distintas partes. en Europa lo prohibieron, en Estados Unidos lo están retirando pero acá acá en, en, en nuestros países de Sudamérica lo lo, tienen, lo están usando a diestra y siniestra y aquí en Chile no tenemos transgénicos para producción interna pero lo están usando y tenemos a Monsanto aquí en Paine y, y a ellos les interesa mucho vender ese producto que es altamente cancerígeno como por eso que les menciono esta noticia, porque parece que aquí la gente, las autoridades de este país no saben que es cancerígeno, no, no han leído, no se han informado o a lo mejor se han hecho los sordos entonces eh, se han hecho los sordos por el que han recibido algún tipo de, de regalo importante entonces eh, eso se los quería mencionar porque es una eso es una A ver, ¿cómo lo digo? Es una una prueba porque para que un, un tribunal en Estados Unidos, sobre todo un tribunal de, de, alt, de segunda instancia, condene por una cosa así y una compañía gigantesca pague esa, esa deuda, porque ya en dos veces anteriores ha tenido que pagar, quiere decir que se demostró científicamente que el glifosato produce cáncer. Porque eh, si no se hubiera demostrado no estarían pagando esas sumas de dinero entonces lo menciono porque parece que aquí en Chile todavía no sabemos ese tipo de cosas por eso que lo menciono, porque es tremendamente grave y aquí, eh, si nos metían en el TTP ahora se ve muy difícil que nos metan el TTP, a pesar de que le pusieron nuevamente su urgencia pero ya ya parece como un maton, manotazo de abogado del presidente eh, y de verdad que es muy difícil que nos metan el TTP a estas alturas, creo yo Ojalá que no me equivoque. Recuerda que en 2019 hubo una ley que se estaba, eh, un proyecto de ley que se estaba eh, llevando sí. adelante para prohibir todos los... Eh, sí. eh, todo de los... Eh, sí. ay, estas cuestiones que matan las abejas y todo sí. lo más entre ellos. Sí, me estaban diciendo aquí sí, está. Sí, está. que en 2019 una ley aquí que se tramitó, parece que en el SAG, Eh, contra los insecticidas que, eran, eh, que matan las abejas. El glifosato también es un herbicida, pero también mata las abejas. entonces Y el herbicida, es, el herbicida se usa para controlar las malezas del cultivo, pero realmente es tan brutal, es tan fuerte que queda permanece en la tierra y después se absorbe y el alimento que consumimos eh, contiene glifosato. Eh, por ejemplo en Argentina hemos visto en que el, ellos usan mucho los productos transgénicos y hemos visto eh, los peces de los ríos se mueren todos con el glifosato eh, ahí tienen una, una una medida del efecto de este tremendo herbicida ahora este herbicida de glifosato forma parte, y con el, los transgénicos forma parte del, de la agenda de norte mundial para disminuir la población del mundo. Eso es así. Bueno. A ver. Estábamos hablando, hemos hablado de de la agenda 2030. Hemos hablado del gran reseteo. Hemos hablado y de que están en durante la pandemia, que no es producida por el hombre, sino es una una pandemia de la naturaleza como en respuesta a la naturaleza. Y sin, y, y sin embargo eh es producida por el hombre. Perdón, es producida por la naturaleza. Sin embargo, el hombre en eh, el, el nuevo orden mundial se ha aprovechado de esta pandemia para Eh, para ¿cómo se llama? para pro, pro, implementar el nuevo orden mundial el mismo Rockefeller dijo en el año 2001 que solo falta una gran crisis para imponer nuestro nuevo orden mundial entonces eh, ellos tenían Tenían proyectado esto hace mucho tiempo. Y esto eh, es un, la coyuntura que les permitió imponer el orden mundial, que lo están imponiendo. Entonces es muy importante el programa Illuminati para gobernar el mundo y quitar a Dios. nuestra nuestra generación está presenciando la última fase del plan de los Illuminati para gobernar el mundo y eliminar el cristianismo. Esto es concreto y es una, una importantes pautas que tienen que tener en cuenta, queridos auditores, eh investiguenlas y ténganlas en cuenta, escúchenlas y no es necesario que lo crean, pero es importante que lo escuchen. Porque le va a hacer sentido cada día más un plan que comenzó hace dos siglos y medio y que fue avanzando en secreto para poder ocultarlo y callar a los denunciantes diciendo que eran fantasías de mentes conspiranoicas siempre se ha dicho cuando se hablaba del nuevo mundo mundial hace 10 años atrás nomás, decían que que son pavadas, que son tonteras que son conspiranoico que, que esas cosas no nunca van a nunca van a llegar a, a, a ser realidad hoy día son realidad hoy día son realidad lamentablemente son realidad aquí hablaremos de cómo se creó este plan cómo se fue ejecutando y en qué etapa está hoy Dios no está de acuerdo con este plan y no dejará que se consolide para comprender esa es la esperanza que tenemos digamos porque el plan y lo que les vamos a comentar es horrible. Para comprender el nuevo orden mundial y la propuesta del gran reinicio del mundo, del foro económico mundial, hay que remontarse a la creación de la secta de los Illuminati. Hemos dicho que la Agenda 2030 no es otra cosa que el proyecto Illuminati. Esto comenzó dirigido por la familia Rothschild, por el mayor antiguo de los Rothschild, alrededor de 1770, no voy a entrar en detalle de eso, pero pero su plan, eh, que fue elaborado a, eh, por una cara visible, que fue un, un personaje que los Rothschild pusieron ahí, que se llama Adam Weishaupt, un judío házaro de Baviera, ex sacerdote jesuita. Su plan era eliminar todas las religiones e instituciones civiles y gobiernos reemplazándolos con un nuevo gobierno global, un sistema al que se llamó el nuevo orden mundial. Nesta Webster, en su libro La Revolución Mundial, hace un listado de las seis metas que se propuso. <coughs> Mire, escuchen bien, esto es muy importante. Primero, la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado en términos nacionales, o sea, todas las repúblicas se van a eliminar es el objetivo segundo abolición de la propiedad privada o sea, no vamos a tener nada recuerden que cuando hablamos del, del re, gran reinicio la, la, la consigna era no tendremos nada pero seremos felices ahí está, abolición de la propiedad privada tercero, abolición de la herencia como consecuencia de no haber propiedad privada la herencia no tiene ningún sentido cuarto abolición del patriotismo y del orgullo nacional no, pues si no se van a eliminar las naciones entonces eso no tiene sentido quinto, y esto es muy grave abolición de la familia lo que incluye el matrimonio, la moralidad y educar a los niños por parte del Estado y sexto, abolición de toda religión como se puede notar Este programa es la antítesis de las instituciones que creó la civilización cristiana. Y como su plan era muy ambicioso, necesitaba realizarse en el largo plazo y recurrir a algún poder sobrenatural que fuera ocultista. Y esto lo podemos ver en los símbolos que creó, que se creó que creó para la organización. Se creó el signo del ojo que todo lo ve la cumbre es de una pirámide dentro de un círculo. En la parte superior del círculo estaban las palabras anuit coptus, que en latín significan anunciando el nacimiento de. Y en la parte inferior del círculo están las palabras latinas novus ordum seculorum, que significan nuevo orden mundial. O sea que el símbolo ya anunciaba el nuevo orden mundial. Y es interesante observar que este símbolo es el usado en el billete de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no puede ser casualidad, ¿no? Y al día de hoy, vemos que no lo es, porque las naciones del Commonwealth, las heredas del Imperio Británico, son quienes lideran este proyecto, con el liderazgo político-militar de Estados Unidos y la ingeniería del capital financiero con base en Gran Bretaña. Recordemos, queridos auditores, que en alguna oportunidad hace hace, hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, yo diría, un par de años atrás, hablamos en este micrófono del nuevo orden mundial y hablamos de los tres centros de poder del mundo. El centro de poder económico estaba en la City de Londres. La City de Londres es una pequeña un pequeño barrio que es como una ciudad en Londres donde No entra nadie que no sea multimillonario ahí, entonces solamente millonarios. Y ahí están estacionados los que lideran el poder económico del mundo, empezando por la familia Roche. Ahora el plan entonces decía era el reemplazo de los gobiernos nacionales con un sistema global de gobierno se pensó que su gran enemigo eran los gobiernos occidentales de Europa, porque allí estaban establecidos con firmeza los principios cristianos. Y supuso que las naciones de Oriente se inundirían fácilmente al plan porque, su reacción, porque sus religiones no tenían raíces místicas familiares al ocultismo. Y de hecho definió como sus grandes enemigos a la iglesia católica y luego al protestantismo que recién estaba apareciendo. Las naciones y la familia eran a su vez los subproductos del cristianismo que había que liquidar. Esta pequeña secta, bien financiada, tenía que ser la vanguardia de un grupo más grande. Y entonces pensó en copar la masonería que se había instituido en 1717 en Occidente. Tenía muchas cosas en común. La masonería originalmente se, se creó con las mejores intenciones pero después a fines de, de ese mismo siglo fue tomada por esta gente por los masones por, por digamos por esta gente digamos por los illuminati los que tenían está este plan de conquistar el mundo los masones trabajaban para que todas las religiones se fusionaran una gran hermandad de los hombres pero para que se lograra necesitaba bases tan laxas que el resultado no se podía llamar una religión. De ahí vienen estas, eh, estas eh, llamémoslo, ideologías como el relativismo, el laicismo, por ejemplo, que son eh, un, el ateísmo, o sea, un mundo laico, totalmente laico, el, y el hombre como centro del mundo, y el relativismo, decir que no, no que nada es malo, que todo, eh, todo es relativo, que todo es como se mire. Para mitad del siglo 19 había un cambio de ánimo en Europa y era el momento de lanzar algo verdaderamente rupturista de la civilización cristiana. Es la mitad del siglo 19 es en los años 1800, ¿cierto? La Liga de 12 Hombres Justos de los Illuminati financió entonces las ideas radicales de Carlos Marx, quien luego escribiría el Manifiesto Comunista. Por otro lado, los Illuminatis son luciferinos, como también Marx lo era. Las ideas marxistas tenían muchos puntos de contacto con las metas Illuminati. En lo económico se basaban en la propiedad y la planificación estatal. En lo religioso era ateo y en lo político una dictadura. Los medios de producción y distribución de bienes no estarían en principio en manos privadas pero sí estarían centralizadas en el estado, que dictaría cuánto se produce y cuántas compañías podrían fabricar el mismo tipo de producto. Bueno, nosotros le hemos dicho aquí cuando comentamos en lo que lo, lo que les hablamos del gran reseteo, y es como se va materializando esto que aparece acá como las pautas del plan eh, que el nuevo orden mundial va a consistir en una élite de 50 millones de millonarios, multimillonarios que van a ser capitalistas y van a ser los amos. Y el resto, nosotros vamos a vivir un sistema comunista. Y lo dicho que vamos a trabajar por el plato de comida. No vamos a tener nada, se nos dijo. <coughs> <coughs> Perdón. Los medios de producción y la distribución de bienes no estarían en principio en manos privadas, pero sí estarían centralizadas en el Estado, que dictaría el Estado de un nuevo orden mundial, o sea, el Estado único. No, no el Estado de cada país que nosotros conocemos, que dictaría cuánto se produce y cuántas compañías podrían fabricar el mismo tipo de producto. Este sistema o régimen estaba pensado como un paso intermedio que deterioraría el sistema social y económico tradicional de Occidente. Y además, erosionaría la vida de Occidente con una política militarmente agresiva pero también significaba un antagonismo con el concepto antropológico del cristianismo. Marx partía de la base que el hombre era intrínsecamente bueno y que lo malo son los sistemas. Eh. Por lo tanto, el hombre no tiene que mejorar, sino que hay que cambiar los sistemas de producción y gobierno. Y como para ellos el fin justifica los medios puede justificarse cualquier alianza y cualquier tipo de depuración de las poblaciones para cambiar el sistema y el hombre y que el hombre sea feliz. Nosotros aquí hemos hablado de que no es, no es que los sistemas sean malos, es el hombre. Eh, el hombre es el que hace los sistemas malos, porque el hombre es el inconsciente, el hombre es el, el ambicioso, el corrupto, y el que deteriora cualquier sistema y hace que los sistemas no funcionen. Luego los Illuminati financiarían a Lenin, a Lenin, perdón, para que regresara de Alemania a Rusia y se pusiera frente a la insurrección, de la insurrección, que finalmente culminó en la Revolución Rusa y en el primer régimen comunista de la historia. Una vez el comunismo estuvo en el poder, el dinero y los créditos del capital financiero, así como su respaldo en los foros internacionales dominados por los Illuminati, evitaron que el comunismo se derrumbara debido a sus ineficiencias y defectos de base. O sea, ellos evitaron que el comunismo se derrumbara, porque todo el sistema capitalista que conocemos les le, le cerró le cerró las puertas. Y con esta herramienta en su poder generaron crisis tras crisis en el mundo para desgastar a la civilización de base cristiana. También fueron herramientas suyas el nacional nacionalsocialismo y el fascismo, que compartían muchos de los postulados de los illuminatis, y por eso los ayudaron a tomar el poder. Ahora, a fines del siglo 20 y siglo 21 los Illuminati dominan las Naciones Unidas y han comenzado a introducir el gran cambio moral en el mundo. Y dominan totalmente el sistema monetario internacional a través del capital financiero y las economías del mundo, a través de las multinacionales. Ellos en eso dejaron caer a la Unión Soviética, el discurso que el arquitecto de esa caída, Mikhail Gorbachev, dio en Estados Unidos en 1992. En 92 esto fue después de la caída de de la Unión Soviética cayó el año 89, sí creo, si no me equivalla la memoria. cinco meses después de la disolución de la Unión Soviética es bien revelador. Dijo que el mundo entero estaba en necesidad de un cambio, una reorientación, o sea, un nuevo sistema de gobierno. Y gorbachov es uno de los referentes del nuevo orden mundial. Podemos concluir entonces que desde ese momento está en marcha la última fase del plan de los Illuminatis para erradicar la moral cristiana del mundo y la civilización occidental. ¿Y cuáles son sus metas hoy? disminuir drásticamente la población mundial, llevándola a un euro norteamericano por cada tres habitantes del resto del mundo, lo que situaría la población mundial en algo más de 2.000 millones de personas. Eso significaría eliminar a más de 5.000 millones de personas. Algunas de sus estrategias son disminuir la natalidad, reducir la fecundidad de los seres humanos, indiferenciar los roles masculinos y femeninos, Establecer la cultura de la deuda y la precariedad de los empleos y salarios, entre otras, algunas de las cuales no podemos mencionar acá. Otro objetivo es controlar los recursos del planeta y subordinar los sistemas productivos a las necesidades de las empresas multinacionales. ¿No les suena conocido eso? Otro es la unificación de la cultura planetaria a través de las migraciones de la población mundial para destruir las culturas nacionales. La migración tiene el objetivo justamente de destruir los países. Recuerden que el plan es que no haya países. O sea, que destruir la identidad de los países, destruir todo para que, en el fondo, para que después todo sea una, una un caos y de esa manera los países ya no se justifiquen porque ya no van a tener identidad. En definitiva, la meta final es lograr un gobierno mundial que determine qué se produce cómo y dónde, y que de la gestión de producción y distribución se ocupen solamente las multinacionales, con el complemento necesario de una población controlada por un sistema estilo chino de vigilancia, apelando a la alta tecnología para evitar rebeliones, y con una espiritualidad y religiones que sean impulsoras de este cambio, o sea la adoración de Lucifer, esa es la impulsora de este cambio. De este cambio pero restringías su práctica al ambiente privado. Bueno, hasta aquí en lo que sobre el plan de los Illuminati para regar el mundo, el cristianismo e instaurar un sistema luciferino de control del planeta y de la población por una élite, una especie de nuevo feudalismo pero sin Dios. Pero la buena noticia es que Dios no permitirá que este plan llegue a su término y eso lo veremos ahora, en nuestra generación. No lo vamos a ver en generaciones futuras. Lo vamos a ver pronto, en muy poco tiempo. De eso le hemos hablado muchas veces. Y es como es como para redondear la idea, porque hemos tratado puntos aparte, hablamos de, de una cosa, de la Agenda 2030, hablamos del gran receteo, Y todo forma parte de lo mismo, son partes de la materialización del nuevo orden mundial. Una de las cosas que van a pasar justamente en colcha del nuevo orden mundial, y que es obra de, de, de Dios, es la pronta, y tengo que hablar de esto porque es muy pronta, la iluminación de las conciencias. En espera de la segunda venida de Jesucristo nos encontramos hoy. Nadie sabe el día y la hora. Pero el arcángel Miguel al sonar las trompetas dice que anunciará el comienzo de la gran batalla. Él guiará el ejército purgante y el ejército militante. El ejército purgante es aquel que está eh, anunciando los eventos que vienen desde el punto de vista espiritual. Y el ejército militante es aquel que está luchando contra el mal eh, eh, pidiendo verdad y justicia ellos tendrán la misión de dar fin a la maldad que aqueja al mundo salvar a la mayor número de almas propagar la nueva la buena nueva del segundo advenimiento de cristo y llevar a cabo una lucha encarnizada contra satanás y sus fuenteentes y contra el falso profeta y el anticristo para dar fin la al reinado del hombre iniguo, y que los corazones triunfantes de Jesús y de María puedan instaurar la nueva creación que la habitarán un sinfín de almas provenientes de todo el orbe, sin importar raza o nacionalidad. El Señor Jesús tiene varios rediles donde las ovejitas conocen su voz y ellas son guiadas por él, a un solo redil, porque al final habrá un solo redil, pastoreado por él. Vale decir, un solo redil se refiere a que habla una religión única, pero una verdadera, sí. El arcángel Miguel sostiene que el reloj del tiempo, el cual está por terminar, y con su espada defiende y protege a su ejército militante, ejército que yo formé con el permiso del Padre Dios para la lucha final. Al sonar de las trompetas, la tierra se estremecerá como nunca antes. Los reyes del mundo querrán excus cuando hablan de los reyes del mundo se refiere a los presidentes de los mundos de del planeta las personas que lideran el mundo <coughs> querrán excusarse ante el todopoderoso con argumentos falsos pero el padre de dios no los escuchará porque no atendieron el llamado a la conversión cuando el tiempo de la misericordia estaba abierto a la humanidad los elegidos saldrán a salvar almas predicando el evangelio de cristo Y los hombres perversos maquinarán la llegada del anticristo. Que será enaltecido por el mundo. Pero San Miguel, príncipe de la milicia celestial, los exhorta a que preparen preparemos nuestras almas. Pueblo de Dios, verán ante sus ojos cosas nunca antes vistas, que asombrarán al mundo. El falso profeta, que será enaltecido. El, el la Biblia se define como falso profeta, pero es el, el Papa que vendrá después de este que tenemos hoy día, que será muy pronto, eh, el falso profeta y el anticristo harán grandes milagros falsos, corquestados por el propio Satanás, pero San Miguel Arcángel instruirá a su ejército y será la cruenta batalla entre el bien y el mal, la que se librará ante los ojos atónidos de los habitantes de la Tierra esténbita estén atentos habitantes de la tierra al sonar de las trampetas la tierra se estremecerá grandemente y será la iluminación de conciencias y nada será igual eso son cosas que le hemos comentado muchas veces nada será igual después de el aviso eh, vamos a estamos estamos terminando eh, este punto y, y vamos con las preguntas El sonido de las trompetas anuncian el tiempo de mi justicia. Estad listos y preparados para el combate espiritual. Permanecer ya en el acuartalamiento espiritual. Tener lista y aceptada vuestra armadura. Orad a todo instante porque mi adversario está por desencadenar el combate. <coughs> Despertad, humanidad, porque el tiempo ya no es tiempo. El universo ha comenzado su transformación fenómenos nunca antes vistos por ojo alguno se verán en el cielo y en la tierra. El tiempo ha comenzado a acelerarse, los días y sus noches serán más cortos. Mis ángeles, cuando dice mis ángeles son los seres extraterrestres, han comenzado a hacer sonar mis trompetas que anuncian la proximidad de mi aviso. La gloriosa cruz de mi hijo, muy pronto en el firmamento aparecerá. Recogidos en oración, no perdáis más el tiempo en vanidades y preocupaciones mundanas. ...para que no os pase como los tiempos de Noé y de Lot... ...que andaban en la cotidianeidad de la vida... cotidianidad cotidiane. de la vida... ...y no prestaron atención a los llamados del cielo... ...como sucede al presente y vino el desastre y fue muy tarde para la humanidad... ...de aquellos tiempos... ...habitantes de la tierra, no quiero vuestra muerte... ...no está hablando de la muerte física... Eso es irrelevante para Dios. Está hablando de la muerte del Espíritu. <coughs> el tiempo de mi justicia está tocando a la puerta. Si no volvéis a mí de corazón, corréis el peligro de perderos. Este mensaje es muy fuerte, por eso que se los quería comentar. Tenemos unas preguntas de nuestros auditores. Vamos con las preguntas. Hola, buenas noches, don Claudio. Por acá, Esteban Lorenzo. ¿Interesante su programa? ¿Por qué Dios, si existe y es tan bueno, permite tanta maldad y el ego del hombre para poder eh, manejar a otro hombre? ¿Y es verdad que después de la pandemia vienen más cosas? Hola, buenas noches. Don... Efectivamente, eh, querido auditor, eh, vienen más cosas, de hecho... En, en, en India, y hay un caso en Uruguay, eh, de un hongo negro que se llama, que es absolutamente eh, mortal, y, y en India han muerto eh, muchos muchas personas, ya centenas de personas han muerto por este hongo negro. Y no es un virus, es un hongo negro. Y ataca eh, justamente a las personas que han salido del coronavirus, porque tienen un sistema... Eh, un sistema, ¿cómo se llama?, inmunológico muy debilitado. Y también las personas que sean vacunadas también eh, tienen un sistema de inmunológico muy debilitado. Eh, ahora, lo que usted decía, ¿por qué Dios permite esta maldad? Esa pregunta es una pregunta muy compleja. Dios permite el mal porque Dios nos da libre albedrío que es la única forma de que podamos alcanzar formas superiores de conciencia. Es la única forma que nosotros podemos eh, evolucionar haciendo las elecciones adecuadas y de acuerdo a nuestro libro albedrío en forma voluntaria, no por obediencia, no por miedo, y... Eh, por convicción interna, podemos alcanzar formas superiores de conciencia, que es lo que Dios espera de nosotros. La muerte no existe, y esa es la principal premisa para entender lo que está pasando. Eh, a Dios, Dios no ve cuerpo los cuerpos son desechables. La muerte no existe. Nosotros, eh, cuando, cuando nos moramos, no vamos a sentir nada si, si nos morimos... En, en una catástrofe, no vamos a sentir nada. Y si estamos haciendo el bien, eh, Dios ha prometido que no vamos a sentir la muerte, ni siquiera lo vamos a sentir. Entonces, el, el mal es parte de, del, del proceso evolutivo, eh, aunque no lo crea usted. Eh, las elecciones in, incorrectas que hacemos nosotros nos llevarán a pagar deudas, y, y una vez que paguemos esas deudas, Eh, a través de los milenios vamos a tomar en consecuencia el camino correcto, vamos a hacer las elecciones correctas. Entonces, por eso que Dios permite el mal. Y Dios ahora va a empezar a intervenir con todo esto que estamos conversando, porque no va a permitir la Agenda 2030, no va a permitir el Plan Illuminati, porque si se desarrolla el Plan Illuminati sin la intervención de Dios, nos perdemos todos. Todos, absolutamente todos, perdemos nuestra alma. Nosotros todos tenemos vida eterna. En este caso, perdemos nuestra alma, perdemos nuestra individualidad y, y vamos a un destino nefasto. Nos vamos al infierno, y el infierno sí existe. ¿Tenemos otra pregunta? Rosalía Azuña, interesante tu programa, Claudio. Me gusta, estoy tomando 11 pero me da miedo el futuro. Si todo esto se llega a cumplir y se ha ido cumpliendo, ¿qué evitará finalmente que se logren estos objetivos? Porque están trazados hace más de 200, 300 años, por lo que estoy escuchando. ¿Y quién va a hacer algo por la gente pobre y humilde como nosotros? Nos salía sueño interesante. Va. Una pregunta llega bueno. para... Bueno, eh, es natural que... Que nos de, le dé miedo el, el panorama digamos pero aquí hay dos posibilidades hay personas que que prefieren no saber y cuando una persona dice que prefieren no saber y esconderse eh, como una avestruz para no saber nada porque no quiere saber nada está negando está negándose a sí misma su evolución está negándose en definitiva a su salvación porque por muy dramático que sea el, lo que viene Esto nos invita, es una invitación que nos hace Dios a acercarnos a Él. Porque nada va a haber en la Tierra que nos permita, que nos haga, no vamos a tener ninguna respuesta. Nada nos va a solucionar, nada de aquí de la Tierra nos va a solucionar nuestros problemas. Solamente tenemos que recurrir a Dios. Entonces Dios, con esto, nos está invitando a acercarnos a Él. En la medida que nos acerquemos a Él, el miedo va a ir desapareciendo. en eh, la Por eso que Dios hace las cosas en forma lenta. No es una cosa brutal, porque si si fuera brutal, ahí sería no alcanzamos a reaccionar. Pero si vamos de a poco, eh, poco a poco vamos tomando conciencia de esto que viene, poco a poco vamos enmendando el rumbo, poco a poco vamos viendo que no hay respuesta humana y nos vamos acercando a Dios, a Dios, no a las religiones. Entonces eh, buscamos a Dios en, en la angustia, en nuestro corazón, con un corazón humillado, humilde y encontraremos respuesta entonces, eh, de esa forma Dios nos da la posibilidad de salvarnos con estos eventos si Dios no hace nada nos perdemos todo estamos tan acostumbrados al mundo material que no, no pensamos que hay un mundo espiritual, y el mundo espiritual existe y es más importante que el mundo material, entonces, si nosotros Estamos preocupados por los 80 años que vivimos acá y no nos preocupamos por toda la eternidad que tenemos por delante, creo que estamos un poquito mal enfocados. Entonces tenemos que preocuparnos eh, de eso. Y poco a poco nos vamos a empezar a preocupar más de eso porque vamos a ver que no hay nada, nada en la Tierra, que nos, en este mundo, que nos dé una respuesta satisfactoria y que nos dé una ayuda real. Usted que está sufriendo y necesidades Usted está más preparada para, para vivir lo que viene que muchas otras personas que tienen mucho más que usted, aunque usted no lo crea. Esas personas van a empezar a sufrir lo mismo que está sufriendo usted, pero con la diferencia que usted es mucho más fuerte y más preparada para soportarlo. Esas personas, cuando empiecen a vivir eso, se van a suicidar y va a ser su perdición. Usted no, usted va a tener la fortaleza para enfrentarlo, aunque usted no lo crea. ¿Otra pregunta? de parte de Carolina Villar. Oiga, ¿y por qué la Iglesia no estuviera no están presentes los discursos, las grandes temáticas sociales, sobre todo la Iglesia Católica y las otras religiones no están colocando su voz, nueva constitución, el nuevo cambio de paradigma, el nuevo cambio de conciencia humano. ¿Por qué no están no están pendientes, no están presentes en su discurso? ¿Cuál es su mirada, Don Claudio? Señora Rosa Cifuentes pregunta, es importante. Lo que pasa, querida señora Rosa, es que las iglesias están en la misma vereda del mal. Las iglesias no están, hablan de Cristo, hablan de Dios, pero siguen en realidad al anticristo. Yo lo digo con responsabilidad lo que estoy diciendo, no tengo ningún temor, no estoy diciendo ninguna herejía. Si fuera una herejía eh, podría temer eh, alguna reacción de Dios, pero no, no temo nada porque eh, estoy diciendo lo correcto. Las iglesias todas están en la vereda del mal, en la misma vereda del poder. No están en la, en la vereda correcta, en la vereda que se supone que debieran estar. Por eso que no dicen nada, por eso que están calladas. Las religiones son nefastas, las religiones fracasaron. Por eso que Dios perdona a todos aquellos que son, eh, y, y a todos los que, que no creen en las religiones y que son ateos, Lo que le importa a Dios son nuestras obras, nada más, no le interesan nuestras creencias, ni que estemos adscritos a ninguna religión. En, en ninguna parte del Evangelio tenemos que, dice que tenemos que estar adscritos a una religión, y en ninguna parte del, del Evangelio dice que tenemos que ir a un templo. El único templo que nos ofrece Jesucristo es el templo de, de nuestro corazón. El reino de Dios está dentro de nosotros, dijo él. Ah, ah, ah la sí sí claro no efectivamente me están haciendo aquí una observación muy importante a ver las la, la religiones efectivamente hay muy pocos sacerdotes muy pocos sacerdotes misioneros que son también otros sacerdotes también que son exorcistas que son verdaderos eso sí que son y están en la vereda de dios y esos son perseguidos son denunciados y por eso que y ellos no tienen ningún grado son sacerdotes los más bajos que hay siempre no son obispos ni cardenales ellos son claro, viven entre medio del pueblo como era el por ejemplo el sacerdote Mariano Puga por decir alguien entonces, ese tipo de sacerdotes claro que están en la vereda correcta pero la mayoría de los sacerdotes eh, tal como lo dije la Virgen, son cloacas de impureza eh, y entonces eh, no están en la vereda del bien están en la vereda del mal Por eso que no denuncian, por eso que no participan, por eso que callan. Y son los que recibirán la justicia divina de la peor forma. Otra pregunta volverse loco y obsesionarse por lo material durante esta vida, hacia es el fin y al cabo después de la vida, como usted dice hay más vida, pero no necesita tanto lo material, lo material es para pasarlo bien disfrutar, tener una buena calidad en este cuerpo físico pero si todo el mundo es materialista y uno trata de, de ser equilibrado lo espiritual nadie te toma en serio ¿no? bueno, la verdad es que la personas las la personas que, que están en el dedicados y están haciendo la voluntad divina normalmente siempre fueron eh, vilipendiadas siempre fueron perseguidas y siempre fueron tomadas como bichos raros si no, nos adecuamos a este mundo, nos metemos en la corriente material, nos metemos en la corriente anticrístico nos vamos con ellos tenemos que salir de la corriente del río anticrístico que estamos viviendo ir contra la corriente ser perseguido porque es la única manera de hacer la voluntad de dios este mundo está podrido este mundo esta civilización va a ser destruida estoy absolutamente cierto en lo que estoy diciendo porque este mundo hace aberraciones que no son que ni siquiera ya las vemos son tan brutales y estamos tan acostumbrados que ya parece que nos refalan pero la verdad es que a este mundo le queda muy pero muy poco No va a haber fin del mundo, pero este mundo va a cambiar brutalmente. Brutalmente. Va a haber un cambio de paradigma total y la vida va a dejar de ser material. Quienes quieran eh, seguir a Dios dejarán la vida material y tendrán que dedicarse solamente a una vida espiritual. Porque si no, eh, va a tener que eh, recurrir al anticristo para que lo alimente y eso va a significar Super edición, lamentablemente, y vienen cosas fuertes y, y bueno, que tengo que decirle, aunque no les guste, tengo que decirle porque no les pido nunca que me crean, nunca les voy a pedir que me crean, pero por lo menos eh, se los digo, ustedes lo pueden escuchar, lo pueden investigar, y, y, y con el correr del tiempo y con el correr de los eventos van a ir viendo a Si, si es lo que le estamos diciendo es acertado o no es acertado entonces eh, las cosas se están eh, precipitando muy muy fuerte muy muy rápido y la verdad que vendrán cambios brutales brutales entonces eh, prefiero correr el riesgo y decirles, y que me tilden de loco, de de chavetado, de chalao, a no, haber, no haberles dicho, porque si no lo hubiera dicho sería muy muy malo para mí, y es muy malo para ustedes, es mejor saberlo antes, es mejor saberlo antes. No podemos cerrar los ojos a la realidad, porque al abrir los ojos la realidad tenemos la posibilidad de enfrentarla y tenemos la posibilidad de salvarnos. Todos tenemos que enmendar el rumbo hacia un camino espiritual. No hay otro camino, no hay recetas, no hay otro camino. Eh, no, hay, no tiene que ver esto con religiones, insisto. Tiene que ver con un camino espiritual que lo tenemos todos la posibilidad de alcanzar en nuestro corazón. Todos tenemos la misma posibilidad de alcanzar a Dios en nuestro corazón. ¿Tenemos otra pregunta? Según lo que usted nos está comentando, Claudio, Jesús no dejó ninguna iglesia, sino que Dios está en el interior. Es más importante la espiritualidad que un dogma, porque en el dogma están manejando a la gente, ¿cierto? Pregunta por acá Florentino eh, González. Interesante tu programa, lo estoy escuchando, sí, mira, muy, muy atento. El, el me ha hecho pensar mucho Oye, ¿y dónde puedo encontrar material acerca de vida más allá de la vida porque no es vida después de la muerte? no ya tengo casi 80 años y, y a veces pienso ¿dónde voy a estar cuando me muera? a veces tengo un poco de miedo bueno, eh, don Florentino eh, mire, la verdad es que hay mucha mucha literatura en respecto de ese tema de hecho hay, hay un un libro que se llama Vida después de la vida, que es del de, de autor Raymond Moody. Hay un libro también que se llama Muchas vidas, muchos maestros, del de doctor Brian Weiss, que son evidencias científicas de vida más allá de esta vida. Eh, el doctor Weiss, por ejemplo, eh, es fue, era un, un neuropsiquiatra ateo y que, eh, por curando una fobia a través de hipnosis a una paciente, La, la, la llevó por inocia a, a la niñez y resulta que la fobia perseguía, seguía. Entonces él dijo, eh, voy a la llevó al punto al momento donde se le se le originó la fobia y se encontró en una vida en, en, en una vida anterior en, alrededor del año 1600 y tanto y se di, dijo dijo que era y habló, qué sé si yo, y este señor al principio, muy escéptico, no creía, pero después este señor perdió un hijo, y, y nunca le contó a, a su paciente eso, y el hijo le dijo un montón, a través de la paciente le dijo un montón de cosas, y le contó cosas increíbles que nadie nadie podría habérselas dicho nunca. Y en otras experiencias tuvo eh, comunicación a través de la paciente, en estado de trance, comunicación a, con ángeles y guías espirituales que le hablaban de la reencarnación y le hablaban de todo lo que está pasando y que todo lo que vivía. La, incluso la, la, la llevaba de repente entre vidas. Entonces, cuando estaba haciendo el tránsito eh, que llamamos muerte, estaba entre vidas y vidas y le hablaban de lo que pasaba en esa etapa. Después lo que pasaba durante su encarnación siguiente y así después cuando moría lo que pasaba y, y entonces le, le dio una le dieron una verdadera cátedra espiritual que este señor se transformó completamente es impresionante la historia y es que este señor escribió muchos libros relativos a ese tema entonces la vida después de la, de la muerte está demostrada científicamente la reencarnación está demostrada empíricamente con varias evidencias A, en científica un, un médico que lo estudió por 40 años eh, 2000 casos de reencarnación en, en la Universidad de Virginia el Dr. John Stevenson casos impresionantes donde seguía y eh, casos escritos tenía un equipo que trabajando con él y estudiaron casos pero brutales y, y, y por las cosas que decía es imposible no creer en la reencarnación y, y bueno y Y la esperanza está solamente en hacer el bien. Si usted hace el bien, no le tiene que preocupar ni estar allá ni estar acá. Usted tiene que seguir adelante haciendo el bien nomás y punto, y con eso sigue siempre bien avanzando. se puede Si usted hace el bien, acá puede vivir el cielo, acá en la tierra. Porque el gozo que se siente cuando se hace el bien, es el go un gozo que no se explica, que no, no le da ninguna cosa material. No nada no le da ni, ni una pareja ni un hijo nada nada nada le da ese gozo es un gozo distinto entonces eh, eso es lo que le puedo decir eh, don florentino y como le digo su cuerpo tendrá 80 años pero el espíritu es eterno así que esto esto sigue es toda una continuidad la vida no termina En el programa pasado, eh, creo que hablamos de la creación o el antepasado, no me acuerdo. y Decía que el hombre eh, nunca hubo un tiempo que, que no existió. Y nunca un tiempo que dejará de existir. Entonces, eh, el hombre espíritu. Entonces, tiene que estar tranquilo. Usted va a dejar su cuerpo, como todos nosotros vamos a dejar el cuerpo en un momento determinado. Pero seguiremos adelante. Nos va, estamos viviendo un curso en el colegio cuando dejamos este cuerpo nos vamos a vacaciones, vemos cómo estamos en el, en el curso vemos si pasamos de curso nos quedamos o retrocedemos según como sea nuestro comportamiento, como hayan sido nuestras obras eso es lo importante las obras, y eso no lo digo yo porque yo no soy nadie, lo dice la palabra de Dios en la Biblia y la Biblia es verdadera A pesar de que le han sacado muchas cosas, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es absolutamente fiable. Bueno, queridos auditores, eh, parece que no hay más preguntas, así que nos estamos casi en la hora. Le damos las gracias por acompañarnos siempre. Gracias por sus preguntas. Y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, Una Alternativa.